Domingo 6 de Febrero Quinto Domingo después de Epifanía Simón le contestó Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes Lucas 5, versículo 5 El texto que nos toca el día de hoy Tiene como eje central la confianza. Este relato habla de que Jesús pide que echen las redes al lado una vez más. Y Simón, a pesar de haber trabajado toda la noche sin obtener resultado, confía en las palabras de su maestro y vuelve a arrojar las redes al agua. Esa confianza y esa fe puesta en Jesús, más allá del entendimiento, es lo que hace obrar el milagro y terminan recogiendo tantos peces que debieron llamar a la otra barca para que le ayudase y las dos quedaron repletas de pescado a tal punto de casi se hundieron. En estos tiempos muchas veces nuestros brazos y redes están agotados de trabajar, esforzarse para salir adelante, encarar la vida en el día a día. El dolor, la desesperanza y los temores embisten la barca de nuestras vidas, haciéndonos retroceder y dar por perdido nuestro trabajo. Pero es esa confianza que viene del corazón sincero que sabe esperar, que entiende que la vida de un cristiano no está lejos del dolor y las dificultades, pero en cambio, si sabe que hay desesperanza alguien superior con un poder infinito que nos ampara y nos invita a navegar con confianza sabiendo que es nuestro Señor quien dirige nuestra pesca, sin importar cuar fuerte sea la tormenta. Que en este día el Señor nos permita navegar esta vida confiados, sabiendo en que Él tiene el timón y nos dirige al puerto seguro que nos espera. Una reflexión de Melissa Janet Hillman, para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.